Hola, soy Mariana, soy trabajadora de prensa de La Plata y este viernes 8 de marzo marcho por primera vez junto a mis compañeras mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries para exigir igualdad, igualdad en el trato, igualdad en oportunidades. Porque es nuestro derecho, porque lo tenemos que arrancar y no nos lo van a dar. Para exigir, al menos en mi área, igualdad en el pago, en el pago entre los trabajadores y las trabajadoras de prensa, igualdad en el trato, basta de chistes sexistas, basta de títulos y de noticias y de fotos sexistas y por más inclusión de las y les compañeres en los medios, no solamente como trabajadoras, sino también como protagonistas de la noticia. Mi nombre es Belén Valenzuela, soy la conductora de TODES, el programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, el feminismo en los medios de comunicación, según qué concepción tengamos de medios de comunicación, en algunos está invisibilizado y en los otros, por suerte, está floreciendo y cada vez es más fuerte. Los medios hegemónicos, patriarcales y machistas... ...no reflejan eh, la lucha feminista que se está dando día a día... ...que cada vez es más grande... ...pero también existen los medios de comunicación alternativos... ...en los que por suerte hay muchísima militancia feminista y de género... ...en la que sí se visibiliza la lucha. Mi nombre es Diana López Gisbert... ...soy periodista despedida y reincorporada... ...de la agencia de noticias TELAM... ...y este 8M paro y marcho para denunciar la brecha salarial en reclamo de igual trabajo e igual salario, marcho para pedir, en el caso de, de, de mi rol de periodista, una perspectiva de género transversal a todos los contenidos que recibimos hoy a través de los medios de comunicación. Por ni una menos, vivas nos queremos.